Yo traigo f r a s e s no soy de disfraces. Esta vida no es fácil, todos lo saben. Se pelean como animales, dale siempre para enfrente. Porque de repente te llega la muerte, no c o n f í e s en tu suerte. Cotillan las situaciones, han llevado a muchos valientes a cagones. Por e s o yo estoy viable, o n muchos c o c o n e s De la realidad no te escondes, no me hables de confianza, pues tengo pocos h o m i r e s Vota p a perderme de el barrio, lo h a g o como rompe el escenario. Va lo diario, gallo p e l e a d o r e s d e nacimiento como. しかし。 No hay otros como nosotros, y pocos somos nosotros. Son mil pocos, pero locos. Y todos andamos l o c o s de rojos tengo los ojos, rocosos, escandalosos. Las placas nos toman f o t o s los t r a t o como a los cotos. Somos viciosos, somos mañosos. Estamos locos, locos, locos. locos a poco el ejército fuerte con nosotros, l o o c se a p a g o el f o g o La muerte probó, estamos locos. Falta este que siento por ciento. La receto, palabras se las llevan el viento. Estamos locos, loco. よいわ。 No sé por dónde voy, es que todo cambia de volada. A todos billetes, familia de ti no queda nada. Me dicen loco, por tanto, que voy muy t o z o La manera de controlar mis enojos, la verdad entre mis ojos, porque yo no escondo nada. Pero soy tramposo y amboso. Tu t e c r e es muy sano de la mente. Nacimos y recibimos la muerte. Es la s e r i a drogas, amor y fea. SIBE